directamente sí, sí, sí. Sí, sí. a Santa Fe, para hablar con Raúl Foradori, y Fabi, porque hubo un comunicado de la Federación que llama un poco la atención, ¿no? A ver, vamos a hablar con don Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué si tanto tiempo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá, molestándote un rato, porque ayer por la tarde, noche, llegaba de algunos amigos este, de Santa Fe, rosarinos... Eh, nos llegaba el comunicado donde ustedes eh, mandaban eh, una, una carta eh, firmada por, por vos, por Raúl este, y por Jorge Pinoza como secretario, más el sello oficial de la Federación de Básquetbol de Santa Fe, a, dirigida al presidente de la Rosarina, Marcelo Turcato, por lo cual desconocían este, todo lo actuado hasta aquí con respecto a la Llegaba Deportivo América a, a la Liga Argentina o el ex Torneo Nacional de Ascenso. Sí, sí, de verdad, de verdad. Eh, yo ya lo había hablado con el, con el presidente de Deportivo América y con el que está a cargo del Básquet, que es Hugo Luna. Y le dijo que le dije que era antirreglamentario y que está nosotros tenemos una forma de, de manejar la federación desde hace 22 años de la misma manera, con ascensos y descensos, y fíjate vos que tenemos tres equipos en el torneo nacional de ascenso, que lo subieron como correspondía, jugaron el federativo, jugaron el federal, ganaron y subieron, y tenemos siete equipos y ahora la cumbre en el federal, y ahora nos pidieron un equipo más que, bueno, mañana sábado tenemos, el sábado tenemos reunión, eh, doctora, que tenemos un torneo provincial y lo vamos a resolver entre todas las asociaciones si y le damos un equipo más a la Confederación Argentina de Básquet para que sean ocho lo que, en vez de siete que sean ocho porque se le ganó algún equipo, bueno, y vamos a tratar de hacerlo. O sea que los deportivos América no es reglamentario de acuerdo a lo, a lo que vos crees, a lo que cree la Federación de Básquetbol de Santa Fe, por ende no podría participar de la de la Liga Argentina ex torneo nacional de ascenso eso es lo que nosotros decimos y dicen todas nuestras asociaciones menos Rosario este, y menos Sportivo América porque este chico de Sportivo América me dijo que a pesar de que yo le, le expliqué cómo era el tema y le dije que jugara al federativo que después eh, subiera al, al federal y que ahí si tenía que comprar plaza podía comprar plaza si la confederación lo no permitía Que lo hiciera y me dijo que no, que él iba a entrar directamente en la asociación de club, Le dije, bueno, voy a hacer lo que te corresponda y nosotros veremos de defender el tema de la federación, porque tenemos un montón de equipos. Nosotros en el Federativo tenemos 30 equipos que gastan mucha plata para jugar todo el torneo y después viene un equipo que no juega en ningún, en ningún, juega solamente el Torneo Rosarino que no juega en ningún torneo de sus 13, sus 15, sus 17, sus 19, ni en primera de la federación, en los torneos federativos que hacemos, y entra por la ventana y quiere jugar en, en la liga profesional. Y con esto te estoy diciendo que no soy contrario a la liga nacional, porque eh, la liga nacional, eh, yo le digo siempre a borro, es una de las mejores cosas que tiene el banque argentino, pero todo tiene que tener un encauzamiento y todo tiene que estar como corresponde, ¿viste?, Y bueno, esa es la forma de defender a la federación nuestra y estos chicos de Deportivo América, este chico de Deportivo América, porque el presidente es muy amigo, amiga de fui 14 años vicepresidente de él en la Asociación Rosarina y lo entendió perfectamente, a pesar de haber firmado los papeles. Que no lo entiende Luna, ¿viste? Claro, se he ha hecho una pelea... A ver, es una pelea entre la Federación este, de Básquetbol de Santa Fe y el presidente de la Rosarina, ¿no?, sino ya con el Club Esportivo América. ¿Qué papel juega la Confederación Argentina de Básquetbol y qué crees vos, conociendo a Federico y sus bienes y teniendo tantos años, ¿no? Porque vos tenés un montón de años y un montón de historia dentro de lo que es el, el Básquetbol de, de Santa Fe y el Básquetbol Confederativo. ¿Qué pensás que puede pasar? Porque hace poco pasó lo mismo con Del Progreso y después quedó en la nada. O sea, del Progreso también no estaba participando, se fusionó con Huracán de que hace dos años que no juega, este, la Liga Argentina o el ex y sin embargo el Progreso este, finalmente terminó jugando. ¿Qué crees que puede pasar? Yo fui cuatro años secretario de la Confederación Argentina de Vázquez, cuatro años profesorero con Horacio Muratori y con Bacaro los últimos cuatro años, ¿no? Y que después no, me fui. Evidentemente, Malcolm Macaro, a los dos años pasó lo que, lo que pasó. Pero este, siempre defendí esto, porque esto no es la primera vez que pasa. Eh, y las fusiones, eh, sea, yo tengo una, una una historia más o menos que no me gustó mucho, que fue cuando San Jorge le dio la plaza Unión de Santa Fe, que fue Flor Meléndez, dirigió Unión de Santa Fe, y después se quedó el que estaba con Flor Meléndez, se quedó el asistente, se quedó ahí con uno de Santa Fe, hubo un problema después y lo que tuvieron que pagar todos son los de San Jorge, ¿me ¿entendés? Entonces eso de las fusiones, yo no sé si estará reglamentado de que no puede haber fusiones, porque si no, si hay fusiones, eh, puede haber doble fichaje, ¿me ¿entendés? Entonces nosotros no, no permitimos esas cosas, pero bueno... Eh, al club, nosotros personalmente eh, la, la federación no le puede hacer nada porque vos sabés como esto, club federaciones confederación argentina de básquet ¿me entendés? entonces eh, eh, confederación argentina de básquet no hay otra, la confederación nosotros le mandamos una carta a la asociación que la piliada, nosotros Deportivo América no le podemos hacer nada la asociación tiene que tomar el estatuto donde ellos están afiliados, que es el nuestro. ¿Me entendés? No sé qué harán, porque como ellos están en contra nuestro, no sé si le permitirán jugar. Según viste... Edo, eh, dicen que sí, que van a poder jugar porque la Rosalina le dijo que sí. Y nosotros nos dirigimos también, ya le mandamos una carta a la Confederación Argentina, que va a ser la que va a tener que tomar carta en el asunto. Porque nosotros, ya te digo, al Club Deportivo América no le podemos decir nada. Y a la Asociación de Clubes tampoco porque la asociación de clubes pertenece a la Confederación Argentina de Básquet. Entonces lo que tienen que tomar es subirle, tiene que agarrar y decir, va, va, subirle. Todo el Consejo Directivo tiene que decir. Y si no, estamos dispuestos a llamar a una asamblea de federaciones para que esto se resuelva de una vez por todas. Nosotros tenemos nuestro equipo formado, tenemos 200 equipos jugando el federativo que respetan todas las reglas de la, de la Federación de Básquet de Santa Fe. Y lo vamos a permitir nosotros que un equipo entre por la ventana vos imagínate, cualquier federación cualquier tiene y dice ah yo quiero jugar a la liga como si acá fuera te doy un ejemplo argentino de Rosario que me perdone la gente de argentino de Rosario y dice yo quiero jugar con River y con Boca y te va a jugar arriba no, no es así nosotros tenemos nuestros torneos queremos que haya ascenso y descenso entendés? sube uno claro, claro, claro sube al tercero va el cuarto va el quinto hasta el 28, ahora si no quiere y nadie de los 28, no le permitimos a uno que no haya jugado el torneo federativo, que hacienda ¿qué crees vos que va a hacer la confederación argentina de básquetbol en este caso? Bueno, yo no estoy en la piel de su biel, hace bastante tiempo del torneo mundial que no hablo, pero nosotros estamos dispuestos a seguir esto hasta el final, dice, para que una vez por todas se conozca vos sabés que la asociación de clubes es una asociación adherente que tiene voz pero que no tiene voto ¿entendés? bueno, llamaremos a todas las ya estoy hablando con las federaciones para la a y que tengamos una, una reunión si no hago una reunión pediremos una asamblea para que se trate directamente el tema de la asamblea porque no puede ser que uno agarre y diga bueno, yo tengo plata, subo, voy allá y, y juego el, a mí también me gusta la Liga Nacional ya te digo, me gusta la Liga Nacional pero no de esta manera, y se lo he dicho a Borro, porque yo he trabajado con Borro bastante tiempo, hace tres o cuatro años que venimos trabajando juntos, pero bueno, le hemos avisado, le hemos dicho, y en este caso no nos ha dado goliza él. Hace dos años, tres años, nunca se lo dije, ni le quise nombrar nada, él vino a dar una conferencia de presa acá, diciendo que Rosario iba a tener más que Bueno, yo creo que eh, no lo no podemos, me, yo no me metería nunca en la asociación de, en la asociación de clubes, ¿no es cierto?, acá nosotros pensamos que así sea cualquiera de Rosario que quiera tener baja en la liga a tiene que pasar por el torneo federativo y hacer como corresponde y del federal recién ahí y al DNA viste y bueno. Santi, Raúl esta carta vos la se lo dijiste con previa aviso a la gente de Sportivo América vos lo venías conversando hasta que te diste cuenta que ya se venía la oficialización y por eso salió la carta no no, hablamos con ellos personalmente ¿Les avisaste? Con el, No, no que me calenté No, no, una cosa que resolvieron todos los presidentes de las asociaciones De todas las asociaciones De cierta asociación menos Rosario Santa Fe también está con esta posición ¿Viste? Nosotros estamos con esta posición ahora Si su bien le permite que jueguen o no se puede Bueno Será una cosa de subirle que después tendremos que discutir en el seno de la Confederación Argentina de Básquet. Pero nosotros lo que queremos es que el que tenga que ascender a Hacienda sea de Rosario, sea de. de... Raúl, ¿nos escuchas? Bueno, parece que se perdió la comunicación con Raúl Foradori, presidente de la Federación del Básquet de, de Santa Fe. Fabi, estás o también te perdimos? No, no, no, no, se cortó, estaba diciendo justamente que se cortó, se cortó la, la comunicación con Raúl, bueno, está claro que hubo una, una comunicación antes, ¿no?, este, así como lo plantea eh, Foradori, ¿no?, en forma particular, en forma, digamos, personal, tanto con, con Marcelo Turcato, presidente de La Rosarina, como también con, con Luna, que hablamos nosotros la semana, esta semana hablamos, ¿no? Sí, el lunes Luna. creo que fue. Sí eh, sí, sí, está, y, y hablamos con él, este, bueno para que nos cuente a ver cómo cómo estaba el proyecto y qué sé yo, y uno suponía que estaba todo, uno suponía que estaba todo, si podemos recuperar el contacto con, con Raúl, como para cerrarlo prolijamente sería bienvenido, este simplemente para darle un cierre para, para tratar de hacer una reflexión con él. Eh, digo, uno pensó que estaba todo resuelto ya, ¿no?, porque eh, lanzarse de esa manera, meterlo en el sorteo... Sí, y todos conocen los mecanismos, la Asociación de Clubes, la Confederación, la Rosarina, la santafesina la del Chaco, la de Río Negro. Eh, todos conocen los mecanismos, saben que tienen que haber un montón de permisos este para para poder interactuar en otro lugar que no es el lugar de origen. Y saben que saltean categorías y que saltean reglamentos y por más que te digan eh, lo mismo que si yo mañana voy a hacer la conducción de un programa de Sport TV y, y por ahí puedo hacerla. ¿Por qué? Si yo voy a Facebook y le, le, le planteo esto, y alguna vez lo hice con con Space cuando hice la NBA y le dije, bueno, tengo me salió este, este ofrecimiento de hacer la NBA, lo puedo hacer qué día va, Juego de la noche, qué producto de NBA, no tenemos NBA nosotros listo, podéis hacerlo como invitado te damos 10 partidos no más de 10 partidos, bueno, yo pido autorización para el canal que yo trabajo, ese canal es lo que yo no tengo, exclusividad ¿sí? pero estoy trabajando hace más de 20 o 20 años en ese canal entonces, hoy pido autorización me dejan hacer eh, algo ¿sí? como no me dejaron hacer para Deporte de, bueno Es normal, yo tengo que pedir autorización. Si después me dejan, lo puedo hacer. Si no me dejan, no. Pero hay que hablarlo todo. Porque si yo me presento mañana a conducir un nuevo ciclo en la pantalla de deporte B, y en vez de llamarse uno contra uno, se llama 3x3 y mañana me llama y eh, escúchame, ¿cómo te fuiste a hacer 3x3 allá? porque no lo trajiste primero acá? No, porque ustedes no me daban más, pero no nos preguntaste, vos laburás acá. Y tienen razón, o sea, uno no puede saltar. Y estas cuestiones, todos las saben. Y, y más con dirigentes que tienen en el caso de Raúl Foradori como dijo él, más de 20 años en, en diferentes puestos y en el caso de Marcelo Turcato lo mismo en el caso de, por ahí Lula, más joven pero en el caso de otros dirigentes Fabián Morro, los dirigentes que están hoy este eh, eh, Subieles, los dirigentes que están manejando los destinos, todos saben cuáles son eh, eh, eh, los pueblos contra de no hacer este tipo de De, de averiguaciones o saltear escalones, me parece que ahí es donde hay una desprolijidad este que, que no conduce a nada no porque vamos a suponer que claro, ahora se ve vuelta para atrás todo, ahí Pero Fabio no restablecemos ¿no? el contacto eh con Raúl, bueno sí sí sí sí sí, sí me imaginé imaginé este eh, digo no ha pasado, no ha pasado con del, pro, del progreso hablamos con la presidenta, hablamos con Carrasco, finalmente se pudo recuperar esa situación y de progreso juega la Liga Argentina. Bueno, uno quiere saber qué va a pasar ahora o, o cuáles son los caminos reglamentarios para saber si Esportivo América va a poder participar o no. Y esta es la pregunta que te queda, Raúl, para el final. Gracias por volvernos a atender. Sí. No, no, eh, de parte nuestra no, no puede participar. De par Pero no es un capricho. ¿eh? Nosotros lo que pasa es que tenemos un torneo organizado, eh, vos lo podés mirar en cualquier lado, de 30 equipos de la provincia que juegan para defender al Pedral y de ahí eh, que lo sigo, lo hay 8 ocho que, ocho que están jugando entre ellos equipos que han jugado en la liga eh, la liga ahora como después de Cañada de Gómez que termina ¿verdad? que ha jugado eh, en primera y todo eso, bueno, nosotros no le ponemos palo en la rueda, nosotros queremos que suban como tienen que subir, como corresponde viste no un equipo que hoy, porque viene una persona que a lo mejor tiene dinero, todo eso, y dice, bueno, me quiero anotar en, en, en la liga. ¿eh? Y pasa por arriba de todo. Bueno, nosotros creemos que no es así. Y no es ver, solo el pensamiento ver. mío, sino que el pensamiento de todo el consejo directivo, en el cual hay seis presidentes de asociaciones sobre ocho. Y ahora se ha sumado Santa Fe, que también está de acuerdo completamente con nosotros en este tema, ¿viste? Porque las elecciones Perfecto. fueron hace un mes, y Rosario y Santa Fe jugaban juntos, bueno, ahora Santa Fe apoya la sesitura nuestra en contra de esto. Y te digo que Turcato no hace 20 años de dirigente, Turcato era periodista, Turcato hace que está en la Asociación Rosarina aproximadamente 8 años, estuvo 2 años que lo trajimos nosotros a la, a, la, a la federación, y no consultó nada, no dijo nada, ¿viste? hicieron todo como ellos quisieron. Bueno, nosotros le mandamos la carta a ellos y le mandamos la carta a Federico Zubiel. Esos son los que tienen que decidir. Rosario tiene que decidir con el club que está afiliado a ellos y Federico tiene que, tiene que resolver porque nosotros estamos afiliados a la Confederación Argentina de Básquet. Esos son los que ya tienen la palabra, Gallego. Gracias, Raulito, querido. Este, te mando un abrazo enorme. Este, gracias por la aclaración. Vale. Queríamos saber la opinión de, de primera voz, como hacemos habitualmente. Eh, si yo eh, quiero, nada, no, yo quiero que no, no te digan nunca que nosotros no queremos el básquet de el la liga porque me mentira. Yo a Fabián lo he, muchas veces le he, le he dicho que me gustaban los torneos que hacía y que ojalá yo lo, que nosotros los pudiéramos hacer, ¿viste? Pero esto de que entren por la ventana, bueno, a mí, personalmente, y a todos los Consejo, no nos gusta nada. Abrazo enorme, Raúl. Claro, hasta luego. Gracias a vos, ¿eh? Bueno, Raúl Forador y presidente de la Federación de Básquetbol de Santa Fe. Bueno, planteando clarito, ¿no? Muy Sin clarito, sí, el sí. título de la nota.